Saludos, pasan dos minutos de las 9 de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 30 de diciembre, penúltimo día del año. Esta mañana nos subiremos a la Torre de Calendura para seguir esos trabajos de preparación del reloj de los autómatas con los que garantizar que su maquinaria no nos falle a la hora de dar las 12 campanadas de este martes para despedir así el año y comenzar con buen pie 2020 en elche Mientras nos preparamos esa gran lista de buenos propósitos con los que comenzar el año, la ciudad va recuperándose de sus fiestas patronales de invierno. En unos minutos tendremos en nuestro programa de hoy al legendario Guardacostas Cantó, para que nos realice una valoración de cómo ha sentido cada acto de la Avenida de la Virgen que al coincidir este fin de, en fin de semana, tanto el 28 como el 29 de diciembre... ...se ha registrado una notable participación de ciudadanos y turistas. Y en la recta final del programa de hoy... ...vamos a tener con nosotros a la concejal de mayores... ...Puri Vives... ...quien nos va a hablar de esa fiesta de Nochevieja... ...que el Ayuntamiento prepara en el Bailongo... ...a instancias de este colectivo... ...que se ha visto en la necesidad de adelantar su Nochevieja... ...para poder estar el 31 de diciembre... ...cuidando de sus nietos y familia... ...también hoy por ser lunes... ...hablaremos con nuestro compañero José Antonio González... ...del Elche Club de Fútbol... ...del año que cierra y de este día... ...donde la actualidad se centra... ...en el inicio de los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad... ...de la que han disfrutado los jugadores y de esa junta de accionistas... ...que se va a celebrar hoy para que el nuevo dueño del club pueda tomar el control... ...son temas que les ofreceremos en este lunes 30 de diciembre... ...donde la música no nos faltará como tampoco los buenos deseos... ...para que puedan despedir el año... ...disfrutando de la compañía de amigos y familiares... ...y recuerden que Teleelt... ...al igual que hemos retransmitido la carrera de canto... ...mañana les ofreceremos en directo... ...las 12 campanadas de fin de año de Calendura... ...desde la plaza del Ayuntamiento... ...desde la plaza de Baix... ...donde se está preparando para albergar... ...la fiesta de Nochevieja... ...al igual que se está preparando como hemos dicho hoy... ...el Centro Social de Candalix... ...el Bailongo para tomar las preubas... ...en la Nochevieja de los Mayores... La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de comenzar con las secci las secciones musicales que ya tenemos preparadas, hemos escogido la voz de la gran cantante norteamericana Joan Baez para que sigan disfrutando de esa música navideña. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. It's covered all over with purple and pearl, and I love my Lord Jesus above anything. In that hall there stands a bed, the bells of paradise, I hear the ring. It's covered all over with scarlet so red, and I love my Lord Jesus above anything. the bedside there lies a stone, the bells of paradise ire to ring, the sweet Virgin Mary no. The paradise, the ring, night, above the paradise Tele Elx Radio Marca 101.4 La radio de Elche Esta noche vieja tienes una cita con Calendura, con la Plaza de baix y con tele -Elch. Campanadas de fin de año con Carolina Irles y Salvador Campello. Un año más, las subas en directo por tele -Elch. Patrocina Autobuses Urbanos de Elche. Grupo Avanza. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues antes de la primera de las entrevistas con Francesc Cantó, el guardacostas de la Avenida de la Virgen, vamos a iniciar la sección musical. La primera, la que siempre dedicamos a la música del cine. Hoy les vamos a hablar de la saga Rocky, porque la composición de Bill Conti cuando era estudiante se ha convertido en mítica dentro de la música cinematográfica contemporánea. Pues hemos escuchado una destacada banda sonora, la de Rocky y su creador Bill Conti desveló que se inspiró para componerla en otro tema importante, la de la película, la banda sonora de la película Éxodo. Y en los clásicos de jazz, cambiamos de registro, vamos a escuchar a John Lee Hooker, el gran maestro del blues. Él se puede decir que dio el primer paso en Estados Unidos para el rock and roll. Once got oh, uh, uh, the one behind All the hell is breaking up what a you you didn't gone tonight I ain't in the good not a full uh, on mile oh, one of one, one behind And I sit there drinking get a stone. Yeah, yeah. have a one. Look down at the bar at the boxender. I hear you. What do you want? One bourbon? One guy one beheld well, the girls gone gone to tonight I haven't seen the girls not a full life get drunk and get uh, on my mind one girl One guy one I sit there get stone. Mellow Feeling so good, so good I looked down the bar At the bartender I looked, hey, hey, hey What do you want? One bourbon One sky One behel Well, the girls are gone All tonight i haven't seen the girls Not a full ass I wanna get drunk Get up On my mind a want bourbon once sky And one beer Then I sit there Drinking After a while I leave my head Looked on the wall At the clock on the wall By that time Quarter two, glass tall for alcohol. Look down the bar at the bar cabinet. I said, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Y de John Lee Hooker en los clásicos del jazz vamos a la sección que dedicamos a la poesía. Echa canción. Y les contamos aquí que en el centenario del poeta chileno y premio Nobel, Pablo Neruda, un total de 19 artistas pusieron música a sus poemas en Neruda en el corazón. Vamos a escuchar ahora uno de sus poemas, Walking Around, perteneciente al libro Residencia en la Tierra, interpretado por el cantante español Miguel Bosé. Alguien que conocemos, que conoce el Che, no solo porque haya actuado en algunas ocasiones, sino también porque fue invitado como pregonero de las fiestas patronales. Sucede que me canso de ser hombre Sucede que entro en las sastrerías y en los cines Marchito impenetrable Como un cisne de fieltro navegando en un agua De origen y cenizas El de las peluquerías me hace llorar a gritos solo quiero un descanso de piedras o de lana solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sonarón de ser hombre Sin embargo sería delicioso asustar a un notario con un mirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir te fiel. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, varilante extendido, viritando de sueño hacia abajo en las raíces mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando. Cada... No quiero para mí tantas desgracias No quiero continuar De raíz y de tumba De subterráneo solo De bodega con muertos adheridos Muriéndome de pena Por eso el día lunes arde como el petróleo Cuando me ve llegar con mi cara de cárcel en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja ciertos rincones a ciertas casas húmedas hospitales donde los huesos salen por la ventana a ciertas tapaterías con olor a vinagre a calles espantosas como grietas Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera, hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, hay paraguas en todas partes y... de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias 4 Telehealth Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos la primera entrevista preparada Hemos cerrado de forma brillante este año con mayor participación de ciudadanos y turistas nuestras fiestas patronales de invierno, las fiestas que representamos la llegada de la Virgen a Elche con la partitura del Misteri y con un protagonismo, con un protagonismo muy importante y destacado para un personaje que es el personaje de canto, esa capa roja y a lomos de un caballo. En esta ocasión cantó ha representado el hallazgo del Arca de la Virgen en Tamarit a lomos de una yegua blanca. Y la romería también iba a lomos de la yegua blanca, luz 14. Y la procesión la, lo hemos visto, tanto también en la carrera a lomos del caballo blanco, en la procesión lo hemos visto con un caballo negro. Cantó el... Este año ha sido Francisco San Martín, lleva ocho años representando este papel y a nosotros nos gustaría hoy en nuestro programa La Glorieta que nos cuente cómo se hace, cómo se prepara uno para representar a un personaje tan importante y con un lugar tan destacado en nuestras fiestas patronales como es Francesc Cantó. Francisco San Martín, muy buenos días. Enhorabuena. Primero, las te damos la felicitación por, por ese trabajo tan brillante, una carrera impecable, una representación magnífica y emotiva. Y bueno, todo salió bien en la romería y en la procesión. Tus caballos cumplieron, sí, al igual que tú. Hola, buenos días. Sí, todo ha ido bien, gracias a Dios. Y todo ha... Como hemos comentado, funciona bien, con mucha ayuda de la avenida, del pueblo de Elche, de, de nuestra Virgen y de estos días maravillosos y de estas fiestas de invierno que tenemos. Pues vamos a ver cómo se prepara, cómo, qué hace uno para ser eh, cantó, porque esto es el trabajo de todo un año. Bueno, si eh, cantó, como se ha hablado algunas veces, puede, puede ser quien quien dentro de, de, de un personaje y dentro de que la avenida en la sociedad avenida la Virgen y el pueblo del Elche te pueda elegir Yo me gusta montar mucho a caballo, casi diario si sí puedo, pues monto a caballo y me preparo y, y para estos días pues llevamos los caballos especiales para que, para que todo salga bien, que es lo principal en esta fiesta. Siempre escoges, llevas ocho años, eh, no de forma seguida, sino intermitente, cuatro años, uh -huh. paraste, ahora este es tu cuarto año, eh, supongo que la continuidad está garantizada. Bueno, solo de decir a la Junta de la Avenida, el pueblo del Checo como hemos comentado, porque ellos hacen una reunión ahora eh, febrero de ma eh, marzo. lo hacen ellos y, y bueno, yo estoy aquí, les he comentado de hace muchos años para ayudarles en lo que pueda, y si tengo que hacer de francés canto de nuevo, pues, pues ellos lo decidirán. O sea, que estás de, dispuesto a continuar con tu papel, por lo menos en lo que se refiere a ti. Pues bien, eh, los caballos, ¿por qué eh, canto necesita varios? Porque... Bueno, yo saco varios caballos, es un, es un recorrido largo, cada caballo pienso que nos vale para una cosa, hemos sacado bastantes caballos durante estos ocho años eh, y, y sobre todo pues, el tema de las tracas, los cohetes preocupan poco, el tema de la carrera pues a veces eh, he decidido ser valiente y sacar caballos a veces jóvenes como hemos sacado, caballos que he tenido y que me ha apetecido sacarlos en algún momento... Pero bueno, como seguridad lo más importante es el tema de aquí de, de Elche, de la procesión y del día 28 y el día 29 pues que que se asustan un, un poquito de, a lo mejor de, de cuando toca el bando, del tambor, pues, eh, los cohetes pues un, intentamos ir un poco adelante a las calles para que no haya tantos cohetes. ...pero bueno, sobre todo la seguridad que, que es lo más importante... O sí sea, un caballo nervioso para la carrera y la romería... ...y un caballo tranquilo para la ciudad... ...dentro de lo que cabe lo intentamos hacer es así... ...prácticamente... <risas> ...en cuanto a... ...vamos a, a ir por etapas... ...porque Cantó Comenzón... Eh, ...en estas fiestas... ...su trabajo el 28 de diciembre... ...¿cómo fue... Eh, ...esa emoción, porque se estrenó Arca... ...¿cómo funcionó? Bueno, la verdad es que este año ha sido un año bonito... Eh yo me monto allí sobre las cinco cinco y media seis de la mañana. El acto suele empezar a las siete para pasear estar tranquilo allí con con por la playa y la verdad es que son son minutos o, o casi una hora bonita porque porque ya intenta cerrar los ojos y que y que y que lo que hace 650 años eh, hizo, cantó, pues intentar hacerlo tú lo mejor posible. ¿Y qué os regaló eh, el clima? Un un amanecer precioso con una luz más roja que de lo de que de costumbre, con niebla, ¿qué, qué os sí, regaló? Este año ha sido diferente porque, bueno, no había luna y, y había una niebla así como, como, como baja. Entonces la verdad es que fue un año así, un año bonito por... Por esa niebla luego ya salió el sol más tarde, pero la misa y todo incluso estuvo estuvo con niebla, con un con un día especial porque yo en estos años creo que no había vivido un año con niebla y pero bonito a la vez porque han salido también fotos muy muy bonitas. Supongo que eso es lo que lo que queda. Y luego el público, ¿has visto más gente de lo normal por ser un sábado? Sí, yo creo que dijeron que habían unas 5000 personas ahí en la playa. el, el... Las vallas se han abierto un poco más para que la gente pueda verlo, no se ha hecho tan cerrado, lo, lo que comentó la gente, que, que incluso, bueno, yo con el caballo eh, pude estirar un poquito más para que saliese todo y la gente pudiese ver la representación lo mejor posible. Pero porque se alejó un poco a la gente, hubo sí, más... Sí, se abrieron, en vez de cerrarse tanto las vallas hacia allá la orilla, se abrió... Un... Un poquito más para que, más que la despacio. gente, claro, si hay mucha, mucha, la primera, segunda, tercera o cuarta fila, si no te subes un poquito a una duna, pues ya no se ve tan bien uh -huh. la representación. Entonces se eh, abrió un poquito más para que, que la gente pudiese abrir y, y como había más gente y que todos lo viesen lo mejor posible. Con lo que se respetó el medio ambiente y se respetó el sistema lunar. ¿Y la gente qué le dice a Canto? El, bueno, bueno, ¿hay más piropos para canto o para la, la yegua o el caballo? Bueno, para todo. La verdad es que es un conjunto de, de todos, tanto la Virgen, que es la que es la estrella y la principal de aquí, como para el caballo que nos ayuda en todo, está claro, y... Y a mí, pues, pues también me dicen por y, y la verdad es que da gusto porque porque entre todos formamos esto, esta fiesta es tan bonita. Todos quieren fotografiarse con canto ese, evidente, y con su caballo. Sí. Esto fue en cuanto a la representación y la romería que la pudisteis terminar con sol. Uh -huh. Y luego la carrera. ¿Qué tal estuvo la carrera? Bien, porque bueno, fueron dos minutos. Sí, sí. Rápida. Este año he hecho una cosa que nunca había hecho... hecho... Eh, llegamos sobre la una y media, eh, hay un señor Pedro Párez allí en, la, en el Raval que me dejó duchar allí la yegua para que estuviese a gusto y estuviese eh, media hora, tres cuartos tranquila, comió, estuvimos a gusto, fue todo muy rápido porque el tiempo también en estos días pasa, pasa muy, muy rápido. Y bueno, ya preparamos la yegua, que la verdad es que este año ha galopado ha galopado muy muy bien. O sea, que esa media hora que le diste a tu a tu yegua con agua y con comida fue importante para sí, es... mantenerla fresca de cara a la carrera. Sí, a ver, allí en el huerto todos los años hacemos lo mismo, lo que pasa que viene gente, quiere hacerse fotos, a Ahí. lo mejor la yegua está un poquito más intranquila, entonces pues aquí este año lo he querido hacer así, lo pensé y, y quiero darle la gracia a la Pedro porque por se ha portado muy bien con, con nosotros y, y bueno la verdad es que a la yegua también le vino muy muy bien y los tramos de la carrera son seguidos por las multitudes eh, ¿O, sí. hay, o, o en la curva del ayuntamiento es todavía el punto más importante. ...o el que más eh, público congrega. No, ahora que estoy viendo fotos y vídeos... ...incluso vuestros, anoche pude ver algunos... ...la verdad es que la lluvia salió... ...salimos a tope galopando y... Y todas las curvas, hay mucha gente que me dice, Paco, me pongo aquí o allá para que no te preocupes, que, que incluso si caes por intentar levantarnos pronto y salir mm. a tope otra vez, pero que que la verdad es que ha sido muy bonito. Me está la gente enviando muchos vídeos y, y la verdad es que ha sido muy muy bonito. Claro, porque sí, en el me... recorrido tú necesitas a gente para que te ayude en caso de caída. Sí. Y, y eh... los repartís de forma estratégica. ¿Qué puntos son los más conflictivos para vosotros, bueno, para, visto... para Cantó? A ver, yo he visto a Cantó... ...caer en alguna recta... ...porque un caballo se puede tropezar en cualquier momento... ...pero pero bueno... ...en la, en la bodega moros ...pues eh, hay algún algún amiguete... Eh, ...en el arco también hay un badén... ...en el primer arco del Raval... ...pues que la llevo... ...o el caballo a veces salta ahí... ...porque no ve... ...no ve muy bien... ...y en la última curva... ...pues que ya están... ...la gente que me ayuda... Eh, ...preparado para, para también darme el borreto y la espada... Que, ...que luego la necesitamos. O sea, son tres... ...cuántos... ...qué nervios, ¿no?, hacer esa carrera... ...qué bueno, nervios. Sí, tengo? la verdad porque... es que son demasiados nervios... ...es demasiado en la pero, ...pero bueno, todos estos ocho años ha ido todo bien. Uh -huh. Y cuando se termina la carrera... ...llegas al ayuntamiento y ahí cambias de caballero... Sí. ...se hace la romería... ...porque todos ya van hacia el huerto de la Virgen... por uh -huh. la imagen para llevarla a la Basílica de Santa María. Sí, ahí ya tenemos te preparado... Un caballo que se llama Tenorio, que ha salido durante estos tres años, últimos tres años. Un caballo bonito, un caballo negro, un caballo... ¿Es más alto que la yegua? Sí, Tenorio, sí, es un caballo porque grande. Porque yo te sí, vi de forma sí, gigantesca, como sí, una estatua. Sí, es un caballo grande, un caballo muy adornado. También da la gracia a Chitina, uh -huh. a una modista pues que, que es una amiga y, y que ha en la avenida toda la vida ayudándonos también en todo. Es, es otro pilar fundamental en el tema de de la vestimenta de la avenida y, y bueno que que yo estoy muy agradecido en todo lo que lo que hace tanto ella como como mucha gente que, que decora que nos pinta algún algún algún elemento para que el caballo pueda ir los caballos lo, lo más bonitos posible porque me gusta llevar los caballos bonitos y bien preparados Siempre son el, el, la misma vestimenta para el caballo Tenorio salió tanto en la romería de la tarde como no. en la procesión del domingo con los mismos adornos Bueno, este año sí, todos los años he hecho cosas nuevas este año lo llevaba muy bonito con un pecho con un pecho petral que le hice y, y unos adornos de un sudadero en un color verde muy bonito Y, y con dorado que, que me gusta mucho, y a Chitín también les gusta, y lo hemos adornado. La verdad es que creo que es muy bonito porque la gente nos ha felicitado. Y el, los adornos, la vestimenta de Cantos sigue siendo la misma, sí, ¿no? Sí. Tú te pones siempre lo sí. mismo, ver, en y... estos ocho años, sí, ¿no? yo me dejaron el traje el primer año, eh, una modista del Raval. Yo quería hacer un traje, ya, ya que tuve la oportunidad de... De poder de, de, tenía la oportunidad del primer año de poder representar a Cantó yo ese mismo año me hizo un traje igual, igual, porque quería tenerlo yo, entonces estos ocho años he gastado mi traje personal Ajá. que tengo, es idéntico a, al, de, al canto. de canto de toda la vida, pero bueno, quería tener un traje para tenerlo en mi casa y poder verlo casi cualquier oh, día vale. de la semana. Claro, es importante. <risa> y durante la procesión ya al final hubo una traca, uh -huh. bueno, más que una traca, una mascletá uh -huh. importantísima, la del Puente de Altamaya. ¿También la resistió Tenorio? Bueno, allí a Tenorio, después de cuando terminamos antes de la misa, ya se va a ducharse el caballo tranquilamente y la mascleta la enchufamos para que digamos que, que una mascleta bonita para, para las dos de la tarde casi, casi ya da la, la, la terminación que soy a partir de las 8 de Sí, con la misa ya concluye hoy. Misa, pero bueno, sabes que pero este año Pero fue ayer sí, esa mascleta sí. la que puso la bomba, sí, la bomba exacto, final exacto. a las fiestas patronales sí, de invierno. Sí. La encendió Cantó? Sí, sí, bueno, yo o sea, tuve sí. el gusto de llevo el gusto de enchufarla 3 3 años creo que son. Eh y bueno, mientras me digan pues eso. Y te gusta le, le la enchufado. mascleta esa sí, ese Sí, la verdad es que final. no me gustaba antes porque Valencia veo también mucho cohete y mucha traca. Aquí acabamos, la verdad es que estos días con los oídos me, luego <risa> me cuesta y y hay mucho cohete, pero que la verdad es que cada vez me gusta más porque también lleva algunos fuegos artificiales que me gusta mucho y y bueno, y hoy y hoy a las 8 de la tarde después de la misa también estará la, la palmera de, de San Ramón. Eh, con la Palmera de San Ramón, con la misa, ya concluyen todas las fiestas de la Avenida de la Virgen Y te preparas, eso sí, siempre para que la Junta Directiva de la Sociedad uh -huh. te diga si puedes eh, continuar un año más Pero oh, hemos, dicho, hemos empezado esta entrevista diciendo que te preparas a conciencia Porque antes de empezar la, la romería y la representación en la playa del Tamariz ¿Vas? ¿Acudes a ese sitio? ¿O ¿Dónde ensayas? ¿Dónde, sí, bueno, ¿Dónde preparas los caballos? ¿Dónde te preparas? Eh? Yo tengo en casa los caballos, tengo la suerte de poder tener en casa, aquí vivo muy cerquita, aquí por cerca de Bonavista. Tengo mis caballos aquí y te comento que salimos casi todos los días. Los fines de semana nos vamos a, vamos a la playa. Esta semana hicimos 22 kilómetros por Monforte, que tenemos... ...sitios cerca muy, muy bonitos... Y, ...y bueno, la verdad es que este año no vamos a parar... ...sabes que es el año jubilar... Eh, ...este año y... ...y bueno, yo he propuesto tanto a mi familia... ...como a grupos y, y todo... ...de no perdernos los días 15 de cada mes... ...de poder venir a la Virgen, subir al caberín... Uh -huh. ...todo el año... Como, como algo especial que, que tenemos que hacer, porque claro. este año va a ser muy bonito. ¿Qué significa el año jubilar? ¿Por qué este año...? El presente nos ha dicho que cumplí 650 mm -hmm. años desde que eh, la, la leyenda cuenta que Francescanto halló a mm -hmm. la Virgen en la playa. Eh, ¿Qué significa el que se haya declarado año jubilar por el Papa? Bueno, significa que, que, cada, que este año va a ser especial porque... Creo que, que vamos a estar todo el pueblo más junto a la Virgen que nunca, porque vamos a vernos más, porque van a haber más actos. Estamos proponiendo cada uno de hacer cosas especiales, tanto como esto que te comenté del, del día 15, pues que lo pensé yo como, como otras iniciativas que, que dará la Junta de la Avenida para, para todo el pueblo del Che, que pueda participar, porque al final estas fiestas son de todos. Claro, porque el 15 hay que decir que es el Día de la Virgen, el 15 uh -huh. de agosto es el Día de la Patrona, y por tanto el 15 de cada mes siempre se recuerda, al menos la escolaridad del Misteri canta la misa del 15. Sí, luego bonito porque podemos subir al camerín todos los días 15, después de la misa de 8 podemos subir al camerín, entonces... Tenemos la oportunidad de estar también cerca de, de, de la imagen de la Mara de Déu, o llevarle flores. ¿Y qué te parece la iniciativa de que el 28 también se ha declarado festividad local? Bueno, eso lo comento. O, ¿O no nos van a dar tantos fiestas locales? Porque tenemos San Vicente, tenemos la Virgen, y el 28 también debería ser. Sí, porque este año hemos tenido la suerte de que ha coincidido el sí, sábado, sí. pero la carrera cantó. Sí, la verdad es que a ver, es el primer sábado que... ¿Qué puedo hacer yo de Francesc Cantó? Por eso también pienso que ha venido tanta gente. Bueno, ya comentó Carlos González, el alcalde de Elche, que, que tenían que ver el calendario, tenían que ver las fiestas y, y bueno, pues todo se puede ver. Eh, pero bueno, eso es cosa más de ellos, pienso. Pues mientras estáis preparando toda una serie de actividades conmemorativas por el 650 aniversario de la representación del hallazgo de la Avenida de la Virgen, Eh, los colegios no los dejáis aparte porque han estado muy presentes en estas fiestas eh, cada año ya se publica un cómic o un cuento como ha ocurrido en 2019 ya veremos qué pasará en 2020 y todo eso es gracias al trabajo que realizáis de ir eh, colegio a colegio, escuela infantil a escuela infantil para inculcar esta tradición ya desde bien pequeños Sí, ha habido muchos, muchos niños en este año, mucha gente joven muchos abuelitos y Y, y familias, María Ángeles Román, que ha sido al final quien, quien creo que, que el presidente de la avenida, José Manuel Sabuco, le, le comentó de poder hacer este cuento con, con Pepe Pugliantón. Entonces, bueno, son iniciativas muy bonitas que al final... Lo bonito de la Avenida de la Virgen es que si nos juntamos todos, pues podemos hacer las cosas muy grandes. ¿A ti te gusta ir a los colegios? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué, <ríe> ¿Qué preguntan los niños? Bueno, de todo. ¿Qué, ¿Por qué vamos allí? ¿Qué, ¿Qué quiénes somos? Pero bueno, gracias a esto también creo que, que tenemos un mes ya desde noviembre muy removido con, con la avenida, con la playa, con... Con, con la Virgen al final. Claro, y en, en fiestas, ya, cuando estás representando el papel de Cantó, ¿encuentras a esos muchachos y muchachas a los que ha sido anterior con anterioridad a sus colegios y a sus aulas? Sí, bueno, de hecho, hay alguna anécdota que a lo mejor viene un niño y dice, me ha, me, ha, me firmaste un, un autógrafo en el colegio, que bueno, yo nunca he firmado me, me me hace reír porque... Ha venido algún nene firme que digo, yo no sé si... Pero bueno, lo ven como yo lo podría vivir en mi momento, porque yo para mí, Francesc Cantor, el rey de, de, de toda la vida, lo veía como como también un superhéroe. Uy, yo también, eh, yo también. canto para mí ha sido un personaje que se lleva mucho en el corazón. Eh, Francisco San Martín, pues para finalizar, ¿con qué momentos te quedas de 2019? Bueno, nos una radiografía de esos momentos. Este año, con casi todo, creo que es el, el, el octavo año que pienso que está más tranquilo que nunca. Mi mujer, mi madre y gente me lo decía, está raro, digo porque pienso que estoy tranquilo. No sé por qué, porque comento que nervios hay siempre. Es diferente la carrera, es diferente la avenida, eh, el, eh, la avenida de la Virgen desde la playa, la romería, pero, pero bueno, pienso que, que ha sido un año de los que he disfrutado poco y, y antes, algún otro año, pensaba a ver si se ha un poco antes para por lo menos cuando entre en Santa María ya esté tranquilo del todo. Con, claro, porque se, todo. se pasan muchos nervios. Bueno, la verdad es que sí, yo, yo, <risa> yo sí puedo decir que sí que se pasan. Sí. Es tensión. Bueno, pero eh, ¿se, ¿se liberan cuando dices a la playa ilicitans o vizca la Mare de Déu? Sí, bastante. Son sí, los vítores de sí, canto, sí, también los muy esperados. Sí, se libera y se libera con con muchísima gente que pueda, ya ya comenté alguna vez, de, que viva la venida como como cualquier elicitano que ama a nuestra Virgen, nuestra tradición y, y la respeta. Yo, como, como ya he comentado alguna vez, pues tengo la suerte de poder vivir en un caballo y estar cerquita a la Virgen, poder abrir este año ese arca y ese manto que, que, que es precioso, ese arca que que es preciosa, y tanta gente este año que, que ha regalado... pues el arca, ese manto y, y los momentos que, que hemos podido vivir entre todos. Una fiesta que sigue viva. Francisco San Martín, eh, de parte de los oyentes y mío también, eh, abraza muy fuerte a los caballos porque lo han hecho eh, espectacularmente bien. Muchísimas gracias. Seguro que los cuido todos los días. Bien. Seguro. Por cómo hablas de ellos, seguro. con Mucho amor. Eh, toda la suerte del mundo para 2020 gracias. y que sea también espectacular vale, esa gracias. conmemoración y aniversario del hallazgo de la virgen de la asunción con el misterio 101.4 tele el radiomarca.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 ¿Reformas y mejoras? Materialescano. ¿Aislamiento térmico-acústico? Materialescano. Para impermeabilizar, Materialescano. Materialescano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Tele-Elch Radio Marca. ...101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Cuando son las nueve y cuarenta minutos... ...vamos a retomar la música... ...porque hoy cumpleaños en nuestra efeméride... ...es uno de los componentes de la banda de pop norteamericana... ...de Munkes... ...que nació para protagonizar una serie de televisión... ...sobre la historia de una banda a mediados del pasado siglo consiguieron obtener éxito siempre a la sombra, eso sí, de los Beatles pero fue se convirtieron en el primer gru grupo musical prefabricado de la historia slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. I we'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know. Oh no, no, no Oh no, no, no Take the last train to Potsville Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station All alone I feel no i don't know no I don't know no And I don't know if I'm ever come in my Oh Take the light. Don't know if I'm ever coming home Take a light. 1.4 tele el radiomarca si vas a reformar tu hogar en quiles tienes la mejor relación calidad precio del mercado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 María Alonso Y seguimos con la efemérides musical porque un 30 de diciembre falleció el compositor estadounidense Richard Rogers, obtuvo éxito por sus temas para los musicales como Oklahoma, fue innovador al combinar la obertura con el ballet Y después de Oklahoma, también en diciembre se apagó la voz del mito del flamenco Enrique Morente, el cantaor que le gustaba llamarse a sí mismo como el ronco de albaicín que llegó a la categoría de maestro en su oficio de cantaor y a ser uno de los músicos más importantes del pasado siglo. Hoy lo recordamos. eta de caimane per demàiana vego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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y cuando faltan cinco minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y hablar del Elche Club de Fútbol, vamos con más música que tenemos preparada porque vamos a recordar a otra cantante, la argentina Marcela Moreno, cuyo sello personal ha sido fusionar los instrumentos del folklore andino en sus canciones para toda la vida.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 Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sanjong en Elche, sor José Alcorta 35.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosemary Alonso Bien, pues cuando son las 10 en punto de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de esta hora por nuestra señal de teleelche Bienvenidos al programa La Glorieta. En esta primera hora hemos eh, iniciado eh, el programa con las secciones musicales y con la entrevista a Francesc Cantó, a Francisco San Martín, quien representa... ...al legendario Guardacostas... ...con motivo de la finalización... ...de las fiestas patronales de invierno... ...de las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...y ahora continuamos... ...en esta segunda hora del programa La Glorieta... ...hablando del Elche Club de Fútbol... ...como lo hacemos en nuestra tertulia deportiva... ...pero esta vez... ...estará solo... José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Tú no te vas de vacaciones de momento. Muy buenos días, Ros. De momento, no. Ya mañana regresa Paco Gómez, así que hoy haremos de nuevo el Elche en punta. Y nosotros encantados, Ros, porque al final estamos sí. haciendo lo que nos gusta y, y así es la vida. Y además, juntos, seguro que nos tomamos las pre hoy en el Bailongo, que o sea, hay noche vieja. <ríe> sí, y, mañana, y mañana con las 12 comparadas, <ríe> en Calendura. Así es. José Antonio, el Elche. El Elche tiene motivos para despedir el año con buen pie, supongo que sí. Pues, pues... sí, ross la verdad que sí, porque ha sido un 2019 muy bueno. Ahora lo repasaremos. Antes sí. vamos con si te parece las principales noticias con las que abrimos este lunes 30 de diciembre. La primera es que lo deportivo, la plantilla del Elche Club de Fútbol regresa ya esta tarde, a partir mm. de las 4 en el Polideportivo de Alta a los entrenamientos. Todo para intentar llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido del 2020 que va a ser en el Martínez Barrero el próximo sábado 4 de enero a las 8 ocho de la tarde uh -huh. contra el Huesca, un equipo eh, muy importante en segunda división y que recordar que hace unos meses estaba en primera que cuenta con un potencial económico muy muy eh, importante en la categoría de plata y vamos a ver qué puede hacer el Elche, de qué manera puede abrir el 2020 el conjunto frangiverde, eso será esta tarde el regreso a los entrenamientos uh -huh. y además respecto al mercado invernal eh, también pues bueno, cabe destacar que el club sigue pendiente de la decisión que tome tequio el lateral derecho cuenta con eh, el interés del Cartagena hay que recordar que el murciano tiene contrato hasta final de temporada, no está siendo uno de los hombres importantes este año en el Elche Club de fútbol en las dos anteriores temporadas, sí que contó con muchos minutos, pero es cierto que este curso el canterano Oscar Gil le ha ganado uh -huh. la partida y está contando prácticamente con muy poquitos minutos, así que vamos a ver uh -huh. porque José Rojo Pacheta ha dicho a lo largo del mes de diciembre que no quiere muchos cambios en su plantilla, ya se ha marchado el central paraguayo Daniel Ortiz uh -huh. así que el Elche va a tener que reforzarse uh -huh. con un defensa y con un delantero, y vamos a a ver, porque el técnico Burgalén no quiere que se marche Tecchio, aunque es comprensible también que el jugador busque una salida si no cuenta con participación. Vale, estarás pendiente esta tarde a las 4 para la vuelta a los entrenamientos. Has dicho que con Tecchio, el futuro de Tecchio que es incertidumbre, ya veremos, pero ¿cómo vuelve la plantilla? Porque lo que más nos interesa es si Nino ya está recuperado. Pues eh, vamos a ver si el cañonero de Vera puede ya participar con el resto de sus compañeros. Es verdad que terminó el año, eh, no pudo participar en los últimos tres partidos de 2019 porque bueno en un entrenamiento se llevó un fuerte golpe en el gemelo y eso le ha provocado una pequeña lesión. Es llamativo porque el cañonero de Vera a lo largo de su carrera se ha lesionado muy poquitas veces. Pacheta que no pudo contar con él ni contra las Palmas, ni en Copa del Rey contra la Segoviana, ni tampoco contra el Albacete. Así que vamos a ver si el de delantero de Vera puede ser de la partida este sábado, yo creo que sí aunque si el futbolista no está recuperado al 100% uh -huh. y también teniendo en cuenta cómo ha rendido el equipo sin, sin Nino, que a pesar de ser una pieza muy importante, bueno, pues el El Chaco ha cosechado buenos resultados en estas últimas semanas yo creo que Pacheta no lo va a arriesgar vamos a ver si puede completar los entrenamientos uh -huh. de esta semana porque o sea, será importante Nino, tampoco también hay dudas Y también me dijisteis el pasado lunes que tenéis eh, o tenemos a Claudio eh, también tocado, lesionado. Sí, Claudio. que regresa a la plantilla un poco a cuadros. Pues sí, porque ahora mismo, eh, bueno, la temporada empezó el Elche con 20 futbolistas en plantilla, 19 de la primera plantilla, profesionales, más uno, un canterano que tiene ficha del filial que es Oscar Gil, que bueno, a esta altura ya es a todos los efectos jugador de la primera plantilla, aunque como digo, a la Pacheta tiene 18 más 1, 3. Tras la salida de Danilo Ortiz y efectivamente Claudio Medina es la única baja confirmada para el partido, vamos a ver si llega Nino un Claudio Medina que se lesionó pues eh, bueno a mediados de diciembre en la visita al campo del líder en el Carranza, se llevó también un fuerte golpe y que no va a poder participar más o menos hasta mediados de febrero, por eso ahora mismo el Elche cuenta en plantilla teniendo en cuenta que Nino ya con el paso de los años se ha reconvertido casi casi a un media punta con un solo delantero puro y Pacheta ha estado pues en las últimas convocatorias tirando de futbolistas del filial Mourad, incluso claro. el ilicitano Nacho Ramón. Por eso, el eh, club y la dirección deportiva siguen peinando el mercado para tratar de hacer un fichaje en ataque. Un eh, futbolista uh -huh. que sea de perfil diferente a lo que ya tiene Pacheta en la plantilla. Un jugador así más pequeñito, más rápido, más habilidoso porque ahora cuenta con Claudio Medina y Asim Carmi, que son futbolistas de buena envergadura, que van buen uh -huh. por arriba y bueno, a ver si puede encontrar la dirección deportiva pues eh, alternativas en el mercado de enero que no uh -huh. es fácil. Eh, claro, ¿cuándo se abre el mercado? para eh, comprar y vender. Sí, la ventana de enero se abrirá ya el miércoles con el 1 de enero y se va a extender pues a lo largo de, de todo el mes. Cabe recordar, hablamos mucho del mercado de invierno que el Elche tiene que reforzarse pero ahora mismo eh, en el pasado mercado estival se consumió prácticamente todo el límite salarial así que bueno eh, hablando vulgarmente no hay dinero en el Elche Club de Fútbol para fichar y por lo tanto pues el, el nuevo propietario Cristian Bragarni que todavía no ha comparecido ante los medios eh, pues tendrá que hacer una inyectación sección económica para Eh, poder aumentar ese límite pues, salarial liga que la plantilla se pueda reforzar. Pues José Antonio, siempre se lo recordáis a Cristian Bragarni, que no ha comparecido ante mm. los medios de comunicación, todos los días se lo recordáis cuando tenéis oportunidad. Sí. Pues hoy hoy hay junta de accionistas, hoy también tienes bastante trabajo. ¿A es Esa es la segunda noticia también importante del día. La junta será a partir de las 12 en eh, pues, en el Estadio Martínez Valero. Cristian Bragarni, que el nuevo propietario del Elche desde el pasado 3 de 18 no va a acudir a esta junta uh -huh. va a estar representado por uno de sus hombres de confianza y en dicha junta bueno pues se espera que sea rápida y ligera y que bueno pues que su empresa la de cristian bragarni que score fútbol sl eh, adquiera cerca del 99% de las acciones de la entidad frank verde o sea que esta mañana se va a producir ya ese traspaso en el accionariado ilicitano. en esta junta bueno pues se va a someter a aprobación una reducción del capital social y dos ampliaciones y un posible relevo en el consejo ...de administración de momento la directora general sigue siendo Patricia Rodríguez... ...y por supuesto el presidente Joaquín Buitrago... ...como Cristian todavía no ha comparecido... ...no sabemos cuál va a ser su hoja de ruta... ...pero todo hace pensar... Estamos eh, expectantes que de momento pues eh, esa cúpula en el Eche del Club de Fútbol en la dirección se va a mantener y vamos a ver si en el futuro si el argentino decide esperar a que termine la temporada y ya de cara al próximo curso pues tratar de hacer eh, cambios eh, más amplio. Eh. Eh, así que bueno, vamos a ver mm. porque Cristian Bragani lo que sí que se está previsto es que en los primeros días de enero ya regrese a Eche para empezar a preparar pues eh, el mercado de invierno aquí en la ciudad ilicitana. ¿Tienes los datos contables de esta junta de accionistas, eh, la reducción eh, que va a haber de capital pues ahora y mismo para qué? No tengo los eh, números en la mano, uh -huh. pero vamos eh, es algo más rutinario, de hecho esta junta general estaba ya planificada incluso antes del cambio de propiedad va a ser la primera, curiosamente tras este cambio de propiedad Y bueno, vamos a ver porque estaba en este tipo de juntas siempre al final suele comparecer alguno de los protagonistas, uh -huh. casi siempre el presidente, pero salvo sorpresa de última hora parece que en esta no vamos a tener protagonista y además eh, tampoco los medios de comunicación ni van a poder eh, captar imágenes ni antes ni después. Ha sido uno de los cambios también después de este cambio de propiedad y llama también eh, la atención en las anteriores juntas pues siempre los medios gráficos eh, sí que han podido coger imágenes y como curiosidad pues para esta... Entonces, no no sabremos eh, qué reducción de capital es la que se va a producir, el relevo, la ampliación de capital eh, informarán. Sí, el club eh, informará y bueno, pues vamos a estar a, a la espera porque como te digo, es rutinario. Pero se... tendréis que cazar al representante de Cristian Bragarni, ¿no? Al hmm, supuesto sí, sí. tendréis os toca ir detrás de él, a ver qué os dice. Así. Es. A ver qué explicación da de las cuentas, porque esto es importante. Sí. Pues el año acaba precisamente con un cambio tan importante de dueño del Elche Club de Fútbol. ¿Te lo podías imaginar, José Antonio? Porque tú llevas todo este año siguiendo el Elche... Te lo podías imaginar porque en, hace seis meses, en verano, José Sepulcre os estaba presentando un plan de estrategia para el Elche, para reflotar el Elche, para mantenerlo en segunda, poder ascender sí. en el plazo de cuatro años, con importantes fichajes, eh, no de jugadores, sino administrativos, con Nico, con Patricia, con sí. Buitrago como presidente... Sí, yo creo que sí que se podía esperar concretamente el plan que tú comentas, Ros, lo presentó José Sepulcre a finales de mayo, es cierto que era un plan estratégico para cuatro años intentar consolidar el club, al el Elche Club de Fútbol en segunda división y a partir de ahí tratar de conseguir en esos cuatro años el ascenso a primera pero yo creo que al final con el paso del tiempo Sepulcre también ha visto que no tenía el apoyo del empresariado ilicitano, que nadie aquí en la ciudad de Elche quería compartir esta carga que es un club de fútbol tan importante como el Elche y pues eh, que supone tanto dinero para los propietarios y bueno pues esto ha desembocado en eh, la venta después de 97 años de historia por primera vez el Elche deja de pertenecer a Capital Ilicitán, unas negociaciones que se estaban ya eh, llevando a cabo desde agosto, desde bueno en el mercado eh, veraniego, al final eh, se consumaron el pasado 3 de diciembre eh, y bueno pues yo creo que esta Estamos un poquito a la espera, ¿no? De ver qué dice Cristian Bragarni. Yo creo que el futuro del Elche, en principio, tenemos que ser eh, positivos. Ha tomado las riendas del club eh, un eh, representante de futbolistas, un entendido del fútbol y, bueno, vamos a ver qué le depara al futuro al Elche Club de Fútbol porque el nuevo propietario del Elche también, bueno, yo creo que quiere... Eh, seguir una línea continuista y ahora mismo que lo deportivo va bastante bien con el equipo que tiene ya 31 puntos eh, ahora hablaremos si quieres un poquito de ese balance uh -huh. estrictamente en lo deportivo uh -huh. que ha tenido el Elche Club de Fútbol yo creo que las cosas están funcionando bien y hay que intentar eh, ahora en este mercado de invierno tocarlo lo menos posible Pues vamos a hablar de ese balance deportivo que también importa porque 2019 como todos los años son dos etapas, no dos temporadas, eh, cogemos el final de la temporada pasada y el principio de esta El principio ya lo has dicho, han acabado con 31 puntos que ni se imaginaban que pudiera ser un resultado tan bueno. Sí. Eh, ¿Hemos acabado en los 31 puntos? Por, eh, ¿Hay algún otro equipo por encima del Elche Club de Fútbol con resultados como estos? Pues tirando ahora de memoria lo que es eh, puntuaciones en el 2019, hay un par de equipos por delante. Ya te digo, Ross, tiro de memoria. El Elche es uno de los que más ha puntuado en este año, sin ninguna duda, pero no es el que más. Por ejemplo, el si Cádiz... No si el primero, claro. Sí, sí. No, claro, juntándolas eh, el tramo final de la temporada pasada, que el Elche completó sí. un, un muy buen curso, una muy buena segunda vuelta. El Elche tiene un par de equipos por delante, pero sin ninguna duda el equipo licitano es de los que más ha puntuado eh, en este 2019. En lo deportivo, como bien has comentado, eh, pues eh, en este 2019 entran los dos, últimos, eh, los dos últimos partidos de la primera vuelta de la campaña pasada y toda la segunda vuelta. El Elche que recordemos que selló la permanencia en una segunda parte del campeonato fantástica, en la que sumó curiosamente 31 puntos, los mismos que ha sumado en la primera parte del campeonato en esta temporada y eso fue también en gran parte pues eh, al bloque que consiguió el ascenso de segunda división B a segunda y a los refuerzos que se hicieron en el mercado de enero, y que recordar que el Elche perdió a Soricaba, su máximo goleador en esos momentos y uh -huh. después vinieron pues eh, futbolistas que ahora son muy importantes como Yasin Casmi, el portero de Garbadía o incluso Karim Azamón que ya no está en el Elche pero que cuajó una muy buena segunda parte del campeonato con la camiseta frangiverde, un Elche que en esa temporada se hizo muy fuerte en el Martínez Valero, donde solo perdió dos partidos, me acuerdo que fue contra el Oviedo y también contra Osasuna que era el eh, líder, ese partido fue curiosamente en la jornada 35 eh, a mediados de abril y hay que eh, destacar eh, bueno que si el leche hubiese cosechado un buen resultado en ese encuentro habría que ver cómo eh, hubiera acabado la temporada del conjunto frangiverde, porque la verdad que iba como un tiro, eh, sumando muchos puntos en esa segunda parte del campeonato y además que se han realizase ese partido, yo creo que el Elche mereció la victoria, lo que pasa que los Asuna aprovechó también muy bien su buena dinámica y con prácticamente dos zarpazos y aprovechando la calidad de sus futbolistas eh, consiguió llevarse los tres puntos del Martínez Valero a partir de ahí, el equipo que logró la permanencia con ocho jornadas de antelación gracias a un gol de Carlos Castro en el Carlos Belmonte contra el Albacete y una muy buena permanencia que era el objetivo que se había marcado el club eh, tras recuperar la categoría perdida, ya en, 2000, eh, en la temporada 2019 de 2020, eh, pues resultados también muy difíciles de mejorar 31 puntos, octava posición al término de la primera vuelta, es decir está ahora solo uno del playoff y con 10 de ventaja sobre el descenso y hay que destacar que las estadísticas dicen que esta temporada el Elche es el segundo mejor equipo a domicilio de la categoría de plata con 18 puntos, uh -huh. ha cosechado 5 victorias y 3 empates y solo es superado por el Cádiz, que es el líder de segunda división y ha sumado 20 uh -huh. y yo creo que dos nombres propios en lo estrictamente deportivo en este 2021 19 Uno espacheta el entrenador del Elche, uh -huh. que sigue confirmando eh, con el tiempo que su proyecto en el club frangiverde eh, pues eh, se está consolidando, su mensaje sigue calando, hay que recordar que el técnico burgalés llegó a la disciplina frangiverde a finales de febrero de 2018 mil consiguió un uh -huh. ascenso a segunda división y bueno, de momento ha cumplido con todos los objetivos que se le ha pedido. Y el otro es eh, Nino, que suma ya 130 goles con la camiseta frangiverde, que igualó hace unas semanas a Pierita y que está solo uno de superarlo. Así que yo Yo creo que esos son los dos eh, grandes nombres propios en lo deportivo. Sí, me, lo, me gusta como es, eh, has definido, has hecho ese balance extenso del Elche Club de Fútbol, pero te has quedado con Nino, fue el pregoneo de las fiestas, sí. ha batido récords, se ha convertido ya en leyenda en 2019 y con Pacheta que, al fin y al cabo, garantiza su continuidad con estos nuevos cambios de propietario del Elche Club de Fútbol. Pero, José Antonio, para terminar este balance, ¿con qué te quedas en 2019 del Elche? Pues yo me quedo con que da la sensación de que el equipo eh, parece un tópico, pero jornada a jornada da la sensación de que va a más. Eh. No, pero dime un momento, un momento, porque tú has estado en todos los partidos, un creo, momento. ¿no? Has sí, todos. Sí, un sí, momento, sí. un gol Uh, uh, uh, algo que la afición haya, un gesto de la afición unánime, ¿con qué momento te quedas? Pues yo me quedo con eh, palabras a lo mejor sí. de Pacheta o de Nino, con, con el gol de Nino, yo creo, además lo consiguió hace poquito hace unas semanas, eh, marcó contra el Almería, consiguió esos ya 130 goles con la camiseta frangiverde el estadio coreó su nombre Eh, yo creo que hemos tenido a lo largo del 2019 muy buenos eh, partidos, muy buenos momentos y yo me quedo con eso. Cuando la afición del Martino Valero en general canta los goles de Nino que son pues los que más se gritan en el estadio Fran Giberde porque son los que más emocionan al aficionado del Elche y yo me quedo con eso y espero bueno que en este 2020 el Cañonero de Vera hasta ya solo a un gol pueda superar a Pierita como máximo goleador del Elche. Sí Club que se fútbol. recupere, que se recupere de esa lesión. ¿Qué qué es lo que se estropeó? Se llevó un golpe en el gemelo y tiene ahí una pequeña roturita en el sóleo, pero bueno, se habrá estado cuidando estas vacaciones de Navidad y yo creo que no debería tener problema para jugar el sábado, aunque de momento no lo sabemos. Pues que no baile mañana, que se recupere. <risa> eh, ¿Y qué, qué momento es el que debemos enterrar? ¿Debemos enterrar? Pues, haciendo eh, memoria... Yo me suelo quedar mucho con lo positivo, no con lo negativo, hmm. así. Eh... por ejemplo, el terreno de juego ya está bien, ¿no? Sí, mira, eso podría ser una de las cosas a olvidar, el hecho que empezó esta temporada con ese cambio de césped, eh no terminó de adaptarse, la verdad que no estaba en muy buenas condiciones y es buena idea olvidarse de, del césped porque y, ahora y coincidiendo el, con que ha mejorado la silencio de Bagna, ¿no? Efectivamente, se hable también, con la prensa, que es positivo. transparencia total y absoluta cuando hay cambios. Efectivamente. Nos gusta, nos gusta saber lo que ocurre, eh, aunque sea un club privado, pero sí. el Elche va más allá, pues o ha ido más allá, ya veremos, ya veremos en 2022 en qué se convierte. La afición, el mensaje de la afición para 2020. Yo creo que la afición está ilusionada con su equipo. Eh... A pesar de todo, de los sí, cambios. Yo creo que sí, porque está viendo que el equipo va más. La verdad que tiene es para quitarse el sombrero lo que están haciendo los futbolistas de Pacheta y también el entrenador. Hay que tener en cuenta que este equipo cuenta o contaba a principio de temporada con el con el quinto presupuesto más bajo de la categoría. Solo superaba a los cuatro recién ascendidos y por muy poquito. Y fíjate, ahora está en octava posición por delante de transatlánticos como por ejemplo el Deportivo de la Coruña... ...que está en descenso, incluso bueno pues también equipos... De, ...que son muy potentes económicamente y eso tiene muchísimo mérito... ...en una categoría tan igualada como el fútbol de plata. Pues hemos eh, comprobado que hay que escucharte... A la 1 y 20, porque tienes muchas noticias que dar, sobre todo, no el entrenamiento porque son las 4, pero sí esa junta de accionistas, a ver qué ocurre, si os dan eh, con la puerta en las narices. Efectivamente, Rol, vamos a ver qué pasa y bueno, estaremos muy pendientes para poder contarlo a partir de la 1 y 20, en Elche en Punta. Eso será en Elche en Punta, en A Todo Gol también, en A Todo Gol, con las imágenes que podáis recoger del estadio de fútbol y toda la suerte del mundo para 2020, para vosotros, los periodistas que seguís al Elche Ojalá que sí, Ros. Bueno, hoy no tenemos a todo gol, pero vamos, tenemos el bloque de deportes en el Telenito. Ah, claro, o sea no ha que, habido partido. Claro, a no haber partido, el a todo gol también descansa y bueno, pues ya regresará el próximo lunes con el análisis del partido por contra Huesca. Por cierto, West. por cierto, te tengo aquí, pero el deporte, que no es el Elche Club de Fútbol, también ha dado muchas medallas de oro para la ciudad. Efectivamente, hemos tenido un 2019 bastante plagado con buenas actuaciones tanto de los equipos eh, ilicitanos como de los eh, deportistas, sin ir más lejos, pues bueno eh, por ejemplo el Club Balón Manoelche nos está representando fantásticamente bien en todas las competiciones en las que participa, hace unos meses también hablamos con eh, Isabel Sánchez Arán, una apneísta que también ha conseguido muy buenos resultados en este 2019 y que eh, va a intentar de cara al 2020 intentar mejorar sus resultados. Eh, resultados y como ello pues eh, bueno tenemos eh, deportes de todo tipo waterpolo también eh, fútbol sala tanto en categorías eh, masculinas como femeninas y el deporte de la ciudad que sigue creciendo y eso es bueno elche es una ciudad que apuesta mucho por el deporte desde el ayuntamiento también y eso es lo positivo así que estaremos también muy pendiente a partir del 2020 muchas gracias jose antonio Feliz gracias Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias porque la hemos abierto como todos los lunes con la información deportiva, pero ahora llega también. La información local con nuestra compañera iciar Martínez. Muy buenos días, Iziar, ¿qué tal el fin de semana? Buenos días, bien, la verdad es que muy bien. Navideño, <risa> familiar. tiene es? Bueno, están las fiestas, hemos tenido a Cantó aquí Eso a es. Francisco San Martín, uh -huh. eh, pero el balance ha sido brillante, espectacular el de las fiestas de la avenida de la Virgen. Eso es. Pero hay más noticias, ¿no? Eso es, hay más noticias aparte de lo de Cantó, el alcalde ha hecho una valoración de lo que va a suponer la liberación de la autopista de la A7, de la AP7, para los ilicitanos. Y dice que supondrá un ahorro anual de unos 10 millones de euros más o menos. ¿Pero cuándo empieza a ser gratis? ¿Cuándo podemos ir por la autovía ya A7, se gratis, hará la autopista? Ajá, se hará efectivo el día 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche. Vale, o sea, viajar a Valencia por la autopista Eso será es. gratis a partir del 31 de mañana a las 10. Uh -huh. Bueno, pero mejor que no cojan el coche a, esa, Eso es. a esas horas. ...y ese día de Nochevieja. Por pues seguir hablando de, de, de esta liberación de la A7, según el alcalde decía que al margen de ese beneficio económico... ...la decisión del Ministerio de Fomento pues también va a, supor, a suponer esa descongestión de la N340... ...que como todos sabemos pues es muy saturada y también mejorará esa conexión con municipios costeros... ...como van a ser de Altea, Benidorm, Chativa... Odeña, tanto para conductores como para camioneros, quizá que, que suben y bajan, tanto para vehículos particulares como podemos ser nosotros. Vamos a escuchar a al alcalde haciendo esa valoración. Para Elche puede suponer un ahorro anual del orden de los 10 millones de euros que se van a dejar de pagar en peajes. Por lo tanto, va a significar ahorros muy considerables, pero también va a significar mayor seguridad vial. A mi modo de ver, esta medida del gobierno de Pedro Sánchez, además, significa no solo estar mejor comunicados con Valencia y Castellón, sino que también supone favorecer la conexión de Elche con los municipios de la costa, con municipios como Altea, Benidorm, Calpe, Jave, Adenia, en definitiva, con los municipios de la Marina Baixa y de la Marina Alta, con los que ahora estaremos comunicados sin esa barrera que representaba el coste del peaje Bueno, y vamos a volver a, como hemos empezado, el informativo, porque esas más de 5.000 personas asisten, han asistido a la representación del hallazgo de la Mara Edeo en la playa del Tamarit. Una valoración muy positiva. Decía el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, eh, Sabuco, tanto por la elevada asistencia como también por la ausencia de incidentes y puso en valor ese acierto del nuevo arca diseñado por el pregonero e ingeniero Sisto Marco Lozano. Le escuchamos de 5.000 personas, han presenciado la escenificación del hallazgo por parte de Francesc Cantó y bueno, muchísimo muchísimo público, también personas que se han ido incorporando conforme transcurría la romería, un arca mucho más ligera hecha con un material moderno fibra de vidrio eh, los marineros, les ha sido mucho más fácil el manejo la manipulación, el traslado durante el recorrido en el recinto y luego también ofrece pues mayores medidas de seguridad para su transporte Yo creo que ha sido todo un acierto esa nueva arca eh, diseñada por Sisto Marco Lozano y que, bueno, nos va a facilitar eh, la celebración y, por otra parte, el aspecto externo es idéntica al arca anterior. Y bueno, ya saben, quedan unas horitas para esa noche vieja y esta mañana, exactamente a las 12 de la mañana, los relojeros van a poner a punto a Calenduras para dar esas campanadas de Año Nuevo. Por cierto, unas campanadas que se van a adelantar en el Bailongo esta tarde a las 6 de la tarde. Y por vives, quien por hoy vives, aquí ya tenemos aquí en los estudios, eh, nos va a adelantar ¿no? en qué va a consistir esa fiesta en el Bailongo para las personas mayores. Pues sí, eh, ¿a la Torre de Calenduras subirás tú? Eso iré, eso deciré es, un año más, y sí, sí. La verdad es que es un... Es una forma de poner ese reloj automotable muy y especial. Quién, ¿Y quién te gusta más, Calendura o Calendureta? Calendura. Porque es más grande, ¿no? más grande, ¿no? no sé, es más representativo. ¿Pero te has fijado en la cara o está muy deteriorados? Lo lo restablecieron hace un añito o así. O sea, ahora veremos a ver ese cambio y Calendureta ver en qué condiciones está. Sí, pero se necesita más porque Eso hubo es. en una junta de gobierno un acuerdo sí. donde se van a invertir más dinero para remodelar la torre, Entera, el sí. reloj, la maquinaria, porque claro, es un reloj. Eh, que es monumental. Eso no solo es. tenemos la maquinaria, sino tenemos un Todo el mecanismo, una escultura. Sí. <risa> Prácticamente una escultura. Hiciar, muchas gracias. Mañana nos cuentas, nos cuentas cómo ha ido eh, la preparación del reloj de calendura. Y todo lo que en la Plaza de Bais se está preparando, porque Teleel también va a retransmitir en directo las 12 campanadas. Es. Y como tú has dicho, en unos minutos tenemos a Puri Vives aquí, eh, la concejal de personas mayores, preparada para que nos cuente eh, esa fiesta que empieza a partir de las 6 de la tarde en el Centro Social del Bailongo. Te volvemos a escuchar a la una. A la una volvemos mi compañera Marga y yo con estas noticias y más. Eso, eso les esperamos a todos. Y con todas las imágenes <risas> en tele en uh, teleelch.es y en el informativo Telenit de esta noche. Gracias. Un saludo, va a ser un buen día. Nosotros continuamos la ronda de noticias. La terminamos con la sintonía del tiempo. Es importante saber por Vicente Bordonado... ¿Qué tiempo nos espera para esta semana tan importante? La última de 2019 y la primera de 2020. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días. En estos últimos días del 2019 ya se han normalizado las temperaturas. Durante esta madrugada en el sur del Candaelch de hemos alcanzado mínimas que han rondado los 6-7 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna de nuevo ha vuelto a bajar hasta los 8 grados. Hoy de nuevo la jornada va a estar marcada por el paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo y hasta las horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Por la mañana tendremos una situación de viento en calma puntualmente flojo de noroeste. A partir de las horas centrales se activará el viento de componente marítima, rachas en torno a los 15-20 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas diurnas similares a las de ayer. En la ciudad una máxima que va a van a dar los 16 grados y en buena parte del sur del Cam d'Eix enrozaremos de nuevo los 17 grados. Para mañana martes, último día del año, tendremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, hasta mediodía, horas centrales, conforme vaya avanzando la tarde, cielos prácticamente despejados, de hecho durante la noche vieja tendremos estabilidad atmosférica con cielos despejados, eso sí, temperaturas bajas, y es que para mañana las máximas van a rondar los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados, y el primer día Día del año 2020, estabilidad atmosférica con cielos despejados, temperaturas en ligero ascenso máximas en torno a los 17 grados, la madrugada del miércoles del día 1 será extremadamente fría, en la ciudad alcanzaremos una mínima que va a rondar los 7 grados en el sur del Candel, mínimas en torno a los 5-6 grados. Jueves, viernes, paso de intervalos puntuales de nubosidad temperaturas en ligero ascenso Eh, valores ya acordes a la época del año en la que nos encontramos, en torno a los 16-17 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Ilusión, magia, regalos, vive en directo en Teleelch, la cabalgata de reyes.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 Pues son las diez y media de la mañana, ya estamos en la recta final y ya tenemos, como hemos anunciado, a la concejal de los mayores, eh, Puri Vives, eh, en nuestros estudios de Teleilch, Radio Marca, aquí en el 101.4, para hablarnos de esa fiesta de Nochevieja que se adelanta. Últimamente se está adelantando en los últimos años al día antes de Nochevieja. Y todo para que a los mayores pues les dé tiempo a estar también y a cuidar a sus familias. Parece que esto es una petición del colectivo de mayores, es unánime. ¿Quieren celebrar la Noche Vieja antes del 31 para cuidar de los nietos del 31, Puri? Ande, ¿Es, ¿Esa ande... está la razón? <risa> buenos días. Buenos días antes de todo, buenos días a todos y gracias por tener la, la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Bueno, sí, esto, los mayores, sabes tú que es lo que es el tema del baile y demás, pues que despiden más y eso es una demanda que esto que ellos esto lo quieren y sí o sí, entonces esto se hace y se hace con muy buen agrado. O sea, que es a instancias de ellos y supongo que también eh, esperar a las 12 de la noche también es una hora que ellos se retiran antes. ¿O no? ¿O a qué hora? Porque empezáis a las 6. Empezamos a las 6. A diferencia del año, de los años anteriores, que se ha, se ha empezado a 5, este año se empieza esto a las 6 y se termina a las 9. Entonces, lo que son las campanadas, las daríamos a las 7. ¿Juegan ustedes con el tiempo? ¿Y cómo preparan el bailongo? bueno este año yo este año esto es mi primera vez uh -huh. como se suele decir entonces yo lo que he querido hacer este año esto como he dicho antes es adelantar una hora más a las seis para que sea de noche porque lo vamos a lo vamos a hacer un poquito muy diferente el, año tras año el año que viene hará de de otra, de otra forma entonces este año pues lo hemos querido esto como adornar que esté más acogedor, más tipo en lo, lo que son estas fechas, tipo esto, Navidad, y nada, esto empezará a venir a las seis de la tarde, que me imagino conociéndolos estarán antes, uh -huh. pero es normal, y a las siete de la tarde harán las campanadas. ¿Cómo? Pues el chico que tenemos, el compañero que tenemos, que, soy, que es el que pone la música y demás, pues hará un simulacro de lo que son las campanadas se realizarán lo que exactamente como si fuera el día 31, porque lo que queremos ya que el día 31 es lo normal, que estén con sus familias pues nosotros lo, también formamos parte de esa gran familia que es la esto, las personas mayores y lo que queremos es que sea este ese día también podamos estar con ellos entonces lo adelantamos un día uh -huh. un además día. de las campanadas y de la música que será un DJ como ha dicho sí. qué se les da también qué se les entrega el cotillón no sé hasta es también esto lo que es una, esto, lo las 12 campan las campanadas pero hay cena eh no ¿Hay esto no, este, no es una merienda la merienda es chocolate con esto con churros Pues, Chocolate su suizos. Suizos, esto ya veremos lo que es, aparece por ahí. Están las uvas, no, no, como es lógico, el cotillón y a el, el, el, esqueleto, el esqueleto que la verdad es que son dignos de ver. ¿eh? El repertorio musical eh, va a cargo del DJ. Sí, va a cargo del de, de, de DJ esto, y si hay, hay alguna petición, por nada, pues esto, esto también se... Pero Estarará. no van a estar solos, porque esto es una fiesta no, que lo no, ofrece no, no. la Concejalía de Mayores, pero el equipo de gobierno se persona. Sí, es el, esto El alcalde es... también estará. Si sí, esto lo hacemos desde la Concejalía de Mayores, eh, viene el alcalde, viene esto compañeros de la corporación y está invitado todo el mundo que quiera ir, claro. A ver, pues, limitando el aforo. Claro, claro, eso es lo que le iba a decir, si sí, usted eh, quién entra. Hombre, el aforo son de, de hasta las 400 personas, esto de pie. 350. Y suelen, suelen llenar? Sí, por lo que tengo entendido sí. Ya venemos. Ahora esto ahora mismo esto están allí esto acondicionándolo y está yendo gente a esto a preguntar a qué hora empieza y qué consiste. Sí. Claro. Hasta hasta ahora están todavía esto yendo y preguntando. Que... Hay sorteos, hay regalos. No, esto, eh, este año, bueno, no sé si si los años anteriores ha habido algo, pero esto, como te he comentado antes, uh -huh. cada año que esto va a haber algo. Uh -huh. Este año hemos, empe hemos empezado esto porque este esté decorado, y el año que viene, pues esto, vamos a... Vamos a ir sumando. Pues estas son sus primeras prehubas como concejal de mayores, pero no se estrena, ya lleva varios meses en la Concejalía de Mayores. Y sí que nos gustaría que nos dijera cuál es la política eh, de la Concejalía de Mayores para para cubrir las necesidades de este colectivo. ¿Qué piden las personas mayores en elche Hombre, como pedir los mayores piden mucho pero vamos a ver esto en mi de los toques lo que está en nuestras manos y y se pueda esto hacer esto se va o se, vamos a estar se, se va a hacer es una, esto es un colectivo la verdad que es un colectivo muy activo uh -huh. es muy activo y, y cada vez será más Sí, es que el, el, el cambio que podía haber a lo mejor hace 20 años esto de, de 50 o cuando tú te jubilas a 65 ahora no hay y le esto es el, el cambio es, es, es exactamente lo mismo. Entonces son personas muy activas, entonces yo lo que quiero hacer con la concejalía, concejalía mayor es, es cubrir los meses que prácticamente a lo mejor no hay casi nada. Entonces, como le digo yo, esto, os, voy da, os voy a dar mucha <risa> os voy a dar mucha caña, vamos, que no más están aburridos. Porque, voy a intentar que no estén aburridos. Porque nosotros eh, cada vez eh, que hay Consejo de Mayores, ellos reivindican pues el, el mes que creo que es el mes de noviembre, ¿no? El mes de noviembre la gala de los mayores. No, no es el, es el, el, el octubre. octubre. El, el octubre es el mes es, de mayor. es verdad, es cierto. sí, eh, sí que se llena de talleres, eh, se llenan de actividades pero son los centros sociales donde donde ustedes ofrecen los talleres a las personas mayores qué talleres son los que los que más demanda Sí, podría podría generar hasta ahora esto han sido los centros sociales. Entonces, por eso un, eh, nosotros tenemos un marco, un marco ideal que es el, el Centro Cívico Candalice el Bailongo, uh -huh. que esto, esto sí que hay actividades, pero las actividades son los bailes, los bailes nocturnos que esto que esto que son los primeros sábados de mes que hace poquito que esto que ésta se están realizando a demanda de ellos los bailes normales que estocan esto que han habido hasta ahora pero claro esto la semana 377 días hay muchas mucho horario, mucho horario sobre todo el horario de mañana entonces vamos a poner talleres que vemos que ya se están impartiendo hay uno que es de esto metaactiva que la mente para mente sí, es para es mantener un, la memoria. Sí, es. este es un ejemplo, es como si fuese el taller de esto de la memoria, uh -huh. pero más más más amplio. Más amplio, que esto donde uh -huh. es esto donde aparte que que ejercen esto actividades esto de, de esto de, de, de mente, pues estos juegos es eh, muy amplio muy uh -huh. y aparte se, o sea también se está realizando taichi que solo pusimos en el mes del mayor claro el ejercicio físico también lo tienen ustedes presente uh -huh. porque inculcar hábitos saludables como el caminar pero en los talleres es taichi ejercicio Pues yo esto, Pusitachi, pues, sabiendo esto, al principio estaba un poco reacio, pero yo sabía que esto que soy y les iba a calar. Y la verdad que esto que ahora hay lista de espera. Entonces esto vamos a, vamos a ampli ampliarlo. ¿Y también hay manualidades? Porque hay algunos que hacen auténticas obras de arte por la experiencia. Por eso lo que te he dicho antes, que esto que teniendo un centro como te, tenemos, como esto que es el, el Centro Cédico de Candalis, entonces esto se va a poner mucha Estamos... Ah, pero los talleres se hacen en el Centro social de Candelix o en los centros sociales de los barrios no en los centros sociales de los barrios esto, esto, hay muchos talleres uh -huh. estoy talleres esto de esto de, oh, de, de, de gimnasia uh -huh. de, de, de, de memoria de manualidades, pero hay muchos talleres que esto, esto que los hacemos nosotros como también talleres que los hace esto es de esta social. Ajá, o sea que, claro, eh, exclusivo, ustedes desde la Concejalía de Mayor hacen exclusivos para personas mayores, pero desde Bienestar Social o desde Educación, Cultura, los abren a todo, sí, claro, a toda que, a la ciudadanía. al final esto es es la misma gente, esto, por decir. Ajá. ¿Y qué proyectos tiene desde la Concejalía del Mayor pues para Pues desde 2020? la Concejalía del Mayor estamos ahora, que estoy cerrando, lo que es un taller, que esto que es de interpretación, Ajá. Que va a consistir en tres partes la primera parte es interpretación, luego esto se va a hacer teatro y la final va ser, se va a desarrollar lo que es una pequeñita una pequeña obra. estamos estamos ya esto lanzando lo que es el grupo y el momento de tenerlo se va a poner en práctica porque tienen muchas ambiciones artísticas. Eh, sí. Las masas corales esto, las obras de teatro tu yo lo otro día estuve en, en el cean estuve en lo que es el cierre de uh -huh. del año 2019 y la verdad es que lo que hemos dicho esto antes es que lo que le ponga son personas muy agradecidas y además muy activas hay una reivindicación el ce en el antiguo hogar del pensionista siempre se ha remodelado pero parece que se queda pequeño, se queda pequeño eh, sí. abren ustedes un segundo ce Eh, está en mente está en mente lo que pasa es que hay que ver este la ubicación del suelo esto, esto, es, vamos, es complicado pero vamos esto que lo, vamos, lo tenemos el, como sabes tú estaba en el programa electoral y son cuatro años de legislatura que esto yo voy a hacer lo posible pero pues esto vamos para que sea porque está muy demandado y aparte es que se necesita tiene que tener otro los presupuestos de 2020 ya están aprobados ha hecho todo lo posible para conseguir la partida presupuestaria que necesitaba ¿Para dar respuesta a todas las peticiones? En el tema de esto, de lo que son esto de actividades, talleres y demás, se ha, se ha incrementado, sí. sí Pero sí. se le ha quedado algunas partidas no esto vamos a, vamos a ir mejor que el año que el año pasado sí. 2020 le han dado más dinero sí, para sí. Las, el colectivo de personas mayores y el consejo municipal de los mayores qué periodicidad tiene de, de reunión dos, esto cada dos meses y en el entonces usted ha vivido dos de los sí, dos reuniones. Sí, viví vi la primera que fue visto lo que es la estuvo mi presentación y hará dos semanas, creo que fue hace dos semanas, tuvimos el primer consejo lo que sé del. ¿Y qué qué acuerdos fueron los que se, o qué asuntos fueron los que se debatieron? Aún es muy pronto porque estamos empezando esto de yo lo que sí les quise transmitir que a mí me gustaría lo que se enfocara, lo que es el Consejo del Mayor, de, de trabajar por y para ellos. Uh -huh. De todas formas, yo estoy abierta a cualquier petición y cualquier de estos problemas uh -huh. que ellos tengan, porque para eso estamos. Sí. Usted ha puesto sobre la mesa que necesitan más espacio para las actividades culturales porque tienen inquietudes, sobre todo artísticas, pero también hay infraestructuras eh, que están pendientes o servicios públicos que ellos los utilizan mucho como el bus, el transporte urbano, que además es gratuito para ellos. ¿Las líneas son las que necesitan? Eh, ¿Tienen alguna reivindicación con respecto a más líneas o temen? ¿Que la corredora se cierre y ese desvío de, de los autobuses por el centro Hombre, por lo pronto ¿lo temen oh. por lo pronto no o sea, mí, o sea, lo que es a mí particularmente no me no y no me hayan llegado nada pero vamos a ver todo lo que sea bueno para la ciudad será bueno para todos y, y, y si os, si ellos tienen alguna inquietud o algún problema saben perfectamente que a mí me tienen para lo que a la hora que a la hora que ellos quieran Pues, Puri Vives, concejala de mayores, gracias por explicarnos las inquietudes de este colectivo, por explicarnos esta fiesta de Nochevieja que se adelanta a este día, al 30 de diciembre, que será de 6 a 9 de la noche 9, sí. en el Bailongo, en Candelix. Y eh, solo queda pues, desearle que pase que continúe pasando en familia y con buen trabajo eh, estas fiestas de Navidad y sobre todo el año 2020, porque usted, ¿qué le ha pedido a los reyes para elche Uy, para elche que sigamos avanzando para para vamos trabajando para ellos y salud como se suele decir para todos y que no nos duden que nos, estamos aquí para trabajar para ellos y lo que necesiten lo que sea esto de mi parte a la hora que quieran. Usted va a despedir el año esta noche. Sí. Mañana va a estar en Calendura, ¿Estará en la plaza no. de baile. No, mañana yo voy estoy voy a estar en la olla. Ah, ¿por pues, qué con su familia? No, en la olla es que bueno. Uh -huh. eh, en la olla vamos a hacer también las 12 campanadas, 12 uh campanadas, -huh. por parte de participación que también lo llevo yo. Ah, vale, vale, que en las pedanías también despiden ustedes. Este año este año esto vamos a tocar que esto, La olla, esto como ya dije, eh cuestión de tres o cuatro semanas esto, lo que queremos es potenciar como ya se, se ha anunciado las pedanías, entonces esto este año este año vamos a empezar por la olla y el año que viene vamos a ver Ah pues es muy importante mañana 31 de diciembre en la olla ahí hay en una tor torre en la torre del gal. emblemática sí. la, torre del gai. la torre del gal ahí en esa torre del gai eh, hay reloj sí pero Y ahí eh, y lo estarán preparando hoy. Pues bueno, llevo mañana. dos semanas esto encima de ellos para que no haya ningún problema. Claro, que para suene, que no. suene. La, de, de, de todas formas, tenemos esto, otra alternativa. Pues si esto oh, yeah. a última hora no funcionara, al día de, al día de hoy mismo funciona. Uh -huh. pues ya yeah. Sabes tú que estas cosas, esto, pues si me tienes que tener un plan B, claro, pues si las moscas. Las doce campanadas enlatadas, que se toquen. Sí, exacto. No, no la latada la <risa> no esto preguntemos en pantalla y pues bueno, que ya está, ya está ah, conectar con la Plaza de base que está esto también programado pues toma salto gramadera para que okay. no ocurra y que se pueda esto Hacer esto desde, desde la Torre del Gai y estáis todos, todos invitados. Eso sí, entonces mañana, 31 de diciembre, en la Torre del gay y hay DJ, hay sí, sí, música, sí, hay, hay fiesta. hay DJ, hay música, hay luces. Hay... ¿Cotillón también reparten ustedes eh, o fuegos eh, artificiales? No, fuegos artificiales, esto... Uh -huh. muchas cosas. Animación. Y luego hay pues, el chocolate, el sol suizo y nada, a pasar la noche y a, a, a disfrutarlo todo para empezar el buen año como envío. Buen bueno, pues 2019 lo despiden ustedes en la olla y 2020 lo van a despedir ustedes en el Altet. ¿Se atreverán? ¿El año? Ya veremos. ¿no? El año que viene, o sea, esto, al hablar lo del año que viene está muy precipitado, muy precipitado, <risa> muy precipitado, pero de todas formas esto eso está ahí. Pues muchísimas gracias, eh, concejal de Mayores Purificación Vives. Muchísimas gracias a todos. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 ...y Torrevieja. La Glorieta, con Rosmar y Arroz. Son las 10 y 48 minutos... ...y los últimos minutos del programa La Glorieta... ...los vamos a dedicar a la música que tenemos preparada... ...y continuamos con las efemérides... ...porque también un 30 de diciembre falleció Artisou clarinetista y una leyenda auténtica del jazz de los años 30. Lo recordamos hoy con su melodía Frenesí. Punto Cuadro TeleElch Radio Marca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 101.4, la radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Y antes de poner la última canción, vamos a seguir con otra música. También la cantante y actriz mexicana de origen afroamericano, Toña la Negra, murió en diciembre del año 82. Fue una gran artista por cómo interpretó los boleros y sobre todo las canciones tropicales del compositón, del compositor Agustín Lara. yo nunca quise estar atención cuando llegaron los llantos ya estabas muy dentro de mi corazón te esperaba hasta muy tarde ningún reproche te hacía lo más lo más que te preguntaba era que si me tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar te quiero más que a mi vida te quiero más que a mis ojos más que al aire que respiro y más que a la mare mía Se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez, eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mis ojos Más que al aire que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 no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 Y terminamos ya, en unos segundos viene nuestra compañera Rosa Lucas, después de la última de las canciones que hemos preparado. Hoy recordamos a Bobby Farrell, que falleció un 30 de diciembre, uno de los componentes del grupo Bonnie M, con uno de sus grandes éxitos. Mañana volvemos, el último día del año, en la fiesta de Nochevieja, seguro que muchos de ustedes han bailado el Daddy Cool de Bonnie M. You lost nobody Nobody But I'm dedicated Yeah